Ahora estuvimos charlando y la oposición está sobre todo eh, ahí viendo de qué manera se presenta. sí Si se presenta y compite o directamente no se presenta, que es la línea que maneja sobre todo el opositor Juan Guaidó. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar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 Perfecto. Bien, hemos hemos tenido en la última semana eh, varios eh, episodios, momentos eh, destacados en la agenda pública desde la confirmación de, del hallazgo del cuerpo de, de Facundo Astudillo Castro. Rápidamente, Sergio Berni se metió de lleno con el tema Tomas de Tierra. El viernes un anuncio muy fuerte en seguridad. Ayer, eh, esta, este esta reclamo paritario, este reclamo salarial de un grupo de policías bonaerenses. ¿Cómo ves el, el panorama la, la coyuntura, digamos, específicamente actual, ¿no? De, de esta semana que ha sido muy intensa en sobre todo en alrededor de la, de la Policía Bonaerense y de la provincia de Buenos Aires. Sí, eh, realmente es un escenario bastante complejo, este que como vos dijiste, de algún modo comenzó con eh, los últimos avances en la investigación por la muerte de eh, Facundo Arturillo Castro y culminó este, durante la madrugada de, de hoy eh, con esa eh, suerte de protesta policial eh, por eh, mejores reclamos. En ese sentido, este eh, digamos, pienso yo que estamos...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 Claro. Eh, Ricardo, el... perdón, eh, Lautaro, quería preguntarte, ¿pensás que eso se puede llevar adelante durante esta gestión? Y te pregunto específicamente por la figura de, del ministro de Seguridad, por Sergio Berni, sobre todo por los debates internos que genera ¿no? como ministro. ¿Te parece que le suma al gobierno de Kicillof esta figura tan mediática, sus intenciones de candidatearse? ¿Qué análisis haces en general de, de la gestión que lleva adelante Berni? mira este... Es también difícil contestar eso porque, este digamos, si yo fuese el gobernador de la provincia, este no sé si hubiera elegido un tipo como Berni. Desde luego, vamos a diferenciar este a Berni de eh, personajes tales como Cristian Ritondo o como la, la Patricia Bullock uh -huh. por un elemento crucial a diferencia de lo que he nombrado, este Berni no tiene pulsiones coincidas, pero por otra parte tiene este una personalidad eh, bastante pintoresca, y tiene por otra parte este, ciertas eh, ambiciones políticas que él trata de este, canalizar, ¿no? él trata de aprovechar con su cargo no en ese sentido este yo supongo que en su nombramiento como ministro de seguridad habría incidido... este tal vez su impronta castrense bajo la ilusoria creencia de que ello este podría causar el beneplácito de la corporación policial creo que no es así este porque Eh, de algún modo eh, esa corporación policial no siente demasiado beneplácito hacia este, hacia los militares uh -huh. este, aclarando que bernie no es un militar sino un médico militar o es sea, un médico asimilado por el ejército pero digamos este eh, tiene todo ese crisis du rol claro. castren este y repito que esa animosidad entre los militares y los policías en la provincia de Buenos aires data de la época de la dictadura cuando en el marco de terrorismo de estado eh, la fuerza policial estaba subordinada operativamente al ejército y entre ellos había una gran interna fundamentalmente en torno a los llamados botines de guerra que no eran otra cosa que los televisores que se afanaban en las casas de las personas que secuestclavaban claro. no esa animosidad este ya se vio manifestada eh, durante el breve durante la breve gestión del ex coronel aldo rico en 1999 al frente del ministerio de seguridad cuando, digamos, los policías se los sacaron rápidamente de encima con una broma iniciática, le hicieron creer que, mostrándole una foto, que un custodio del del entonces presidente de la Rúa que era nada menos que el Indio Castillo, un famoso terrorista de ultraderecha, y Alborrico salió a dar una conferencia de prensa denunciando eso y bueno, tuvo que renunciar a las dos horas, ¿no? este Pero... Este, el, yo pienso que, francamente, eh, la presencia de de Bernie eh, al frente de ese ministerio, digamos, es más un problema que una solución. Ajá. Eh, y Ricardo, me, me interesa la concepción porque para muchos, digamos, sin interiorizarnos o sin ser eh, especializados especial, justamente no. en el tema, eh, decíamos, bueno, por ahí Bernie... Ese, con ese perfil puede lograr lo que quizá otro perfil relacionado a los organismos de derechos humanos o relacionado a otros aspectos también de la seguridad no lograron o, o se los llevan puestos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considerás, digamos, eh, nadie tiene la, la solución exacta, no pero eh, cómo pensás una política de, de seguridad, por lo menos para lo que es la provincia de Buenos Aires, de manera abstracta, en un sentido de por qué lado tiene que ir si seguir abogando por el tema de derechos humanos con alguien, con un fisicturrol, como decías vos, de ese lado con fortaleza sacándola dentro de la misma fuerza ¿Cómo, ¿cómo lo pensás? Mirá, yo pienso que el problema es otro y pienso además que el problema es bastante claro, o sea estamos hablando de una fuerza que se autofinancia uh -huh. a través de las cajas directivas o sea, ya se sabe que el sistema de sobrevivencia de la policía es recaudar con todos los delitos contemplados con el Código Penal. O sea, repito, estamos hablando de una fuerza que se autofinancia, en consecuencia estamos hablando de una fuerza que se autogobierna, ¿no? Estamos hablando de un Estado dentro del Estado, y la única razón por la cual este eh, puede haber una paz verdadera entre las autoridades políticas y esa corporación policial es que haya como ministro este alguien que pertenezca a esa corporación policial o algún civil que este sea aliado y, o simpatizante con esa corporación policial, ¿no? Este lo cual además azcanó no garantiza que eh, que esa afinidad sea una presa de paz, porque digamos acordémonos que estetorelli había hecho un pequeño enroque que le dio todas las atribuciones que había hecho una con reforma con respecto a lo que antes había hecho af este y bastó para que hiciera un pequeño enroque en la división automotores que es una gran caja de la bonaelenense para que un cacho se le pusieran en contra no mm, claro entonces este ese es ese el, el problema no es el problema digamos este el estilo de vestimenta o el tono de voz que tenga un ministro de seguridad. El problema es el autogobierno policial, el problema es que todo lo que pueda llegar a eh, vulnerar, todo lo que pueda llegar a incomodar al autogobierno policial, digamos, este eh, va a merecer parte de, de, de, de, de esa corporación policial la respuesta correspondiente. Uh -huh. Claro. Ricardo, te hago una consulta porque hace poco habló el ex presidente Dualde, eh, puso en duda el desarrollo de las elecciones del año que viene. Eh, ahora vemos también esta concentración, esta protesta de parte de la policía bonaerense contra el gobernador Kicillof. ¿Pensás que es casualidad o que puede haber una intención política de desestabilización al gobierno de, de Kicillof? Mirá... Yo me acuerdo en el año 2001, en medio de, de la crisis del 2001, le preguntaron al entonces comandante en jefe del ejército, Ricardo Pinzoni, si había este posibilidad de que los militares dieran un golpe. Y su respuesta fue, no estamos en condiciones de hacerlo. O sea, uh -huh. el tipo no lo negó, no negó la claro. apetencia simplemente dijo, no bueno, estamos en condiciones. Y en este momento, digamos, hay un escenario bastante confuso, un escenario bastante confuso y enturbiado, desde luego, de una manera extrema y dramática por este, la pandemia, ¿no? Pero, digamos, en ese escenario confuso eh, se dan, digamos, una constelación de eh, factores que éste muestran a las claras que hay un gran sector de la población y un gran sector de este, determinadas instituciones y de determinados espacios políticos que éste sueñan con este voltear el orden constitucional lo que pasa que este eh, digamos nunca antes Como en estos días eh, esa esas actitudes extremas son absolutamente psicóticas no uh -huh. o sea digamos eh, esas eh, manifest pequeñas pero eh, ruidosas manifestaciones uh -huh. de gente que sale a contagiarse para apoyar a vicentino para oponerse a eh, una presunta reforma judicial que no está, o para este protestar contra el congelamiento de las tarifas eh, de los servicios eh, de televisión, de luz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, manifestaciones de personas que piden que les aumenten las tarifas es una cosa absolutamente psicótica. El discurso de de la oposición es absolutamente psicótico y basta con este poco eh, con ver cómo se desarrolló este las últimas sesiones en la cámara de diputados uh -huh. dan cuenta de esa anomalía ya no política sino yo diría psiquiátrica claro Estamos charlando con Ricardo Rajendorfer, eh, un hombre conocedor desde de hace muchos años de, de las policías, de las Fuerzas de Seguridad y también de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no? Eh, y se cumplió un, un aniversario, y aquí me meto un poquito en, en la historia y en tu conocimiento eh, del tema, Ricardo. Se cumplió un nuevo aniversario del caso María Soledad Morales en Catamarca y en general se hizo eh, públicamente una...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 Mira, este digamos yo no soy de la opinión de que el impacto de un caso en realidad este está apuntalado o instalado por fuerzas oscuras para tapar otros, ¿no? Este, el caso María Solidad en particular fue este